Bien, ¿cómo te va?、Eh, todo bien, sí. Sí, Pablo, sí. buen día.、Bueno. Todo bien, todo bien. bien. Armando,、eh, bueno, está conmovido ahí en General Pico por un intento de femicidio que hubo、eh, en las últimas horas.、Eh, ¿Qué nos podés contar de, de la causa? A ver. Bueno,、eh, el hecho, imagino que ustedes ya lo deben h a b e r c o n t a d o ¿no? Sí. Un, un hecho que ocurre durante la tardecita, donde un, un, una persona de apellido Wilson.、Eh, intenta quitarle la vida a, a su pareja actual pareja y interviene por suerte un, un familiar que, que advierte la situación esto ocurre en, en un patio de una vivienda y, y el familiar justo estaba en la, en la vereda y entonces ante el pedido de l i t o de ayuda auxilio de, de la joven el, el familiar va y quita encima a Wilson que la estaba atacando con un cuchillo、mm. Eso es lo que ocurre, y bueno, después la joven corre. Esto ocurre e presencia de su hija, la hija de ella, ¿no? No es una hija en común, sino hija de ella.、Uh -huh. Corre hasta una despensa cercana a su domicilio, pide auxilio, llega emergencia. Él se escapa y, y un rato después la policía lo detiene. Ese es más o menos el hecho. Más, más, más o menos el hecho.、Uh -huh. En la persecución, un policía terminó herido, que está internado en grave estado, fue preso. Confiamos en que pueda evolucionar bien y, y el imputado o el agresor también en la, en la, en la persecución se lastima. Hasta, hasta el día de ayer estaba en el hospital. Creemos que hoy, ya la mañana, va, le van a dar el alta y eso nos va a permitir tomar la declaración de imputado y, y formalizar y avanzar en, en la investigación. ¿no? Claro. Eh, la víctima, ¿cómo está? Fuera de peligro, en principio.、Mm. Claro que con lesiones de gravedad, ¿no? Pero、uh -huh. eh, entendemos que ya a esta altura la, el, el riesgo de su vida que corrió al, en el inicio no, no, lo, no lo mantiene y el personal de salud pública、eh, ha hecho lo posible para que el riesgo de vida que ella, con la que llegó al hospital ya no, no sea algo preocupante, ¿no? Más, más allá de las lesiones y la gravedad de las mismas y que después tenga una evolución tal vez difícil. Claro. Sí. Eh, Armando, eh, si no hubiese intervenido este familiar,、eh, ¿el desenlace hubiese sido un crimen, un asesinato? Seguramente. Sí, sí claramente que sí. Sí, sí, claramente por, por, por cómo se estaba desarrollando, las heridas, donde las estaba provocando y, y, y el arma que estaba utilizando. c u c h í s i m o digamos, nadie que, que le están pegando puntazos en el cuello. Tiene muchas posibilidades de seguir viviendo. d i g a m o Si s no fuera por la intervención de esta persona,、sí. que a d v i r t i e o rápidamente la situación, fácilmente esa, ese cuchillo hubiera cortado arterias sensibles del cuello y le hubiera, le hubiera quitado la vida. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no tenemos ninguna duda de que, que, que la intención estuvo dirigida en ese sentido. ¿sí? Claro. Eh, esta persona tiene antecedentes por lo que trascendió. Un hecho, un hecho de exactas características ocurrió hace 10 años atrás.、Eh, con su pareja de aquel entonces, hizo la misma, la misma situación en el mismo lugar, en la misma casa, con la misma mecánica, con un cuchillo. Y en esa oportunidad también se salvó a esa joven por intervención de terceros. Y ahí él fue condenado una, a, a un, al mismo delito que e enfrenta a una pena de 10 años de prisión. La agotó casi a la pena porque él sale sin ningún, digamos, no tuvo beneficios, ni salidas transitorias, ni libertad condicional, no tuvo ningún beneficio de eso. La, la, la pena la cumple hasta, hasta el mes pasado, nueve años y medio estuvo preso. Y después accede a una salida anticipada, que son poquitos meses antes de, de haber agotado la pena, donde esta joven que ahora está lesionada es la referente de la pareja y, y, y egresa con, con la condición de tener esa referente. Eh, y así que esa es la situación de él, de una persona q u en e la que hay que preguntarse si l a p e n a ha s i d o e n para d a c o n estas condiciones, ¿no?、Claro. Eh, sí, el, deba el debate de siempre.、Sí. Claro, uno escucha、sí. y dice: Bueno, le diste 10, dale 20, y, pero si después de 10 pasaron 25 días y hizo lo mismo, evidentemente el castigo es una solución, ¿no?、Eh, ahora sirve como tal, está sirviendo como tal,、eh, porque. Si, Uno imagina que después de 10 años presos debieron haber hecho, debieron, debió hacerse algo en ese tiempo como para que la persona alegreso no vuelva a cometer el mismo hecho, ¿sí? no sea reincidente de exactamente lo mismo.、Sí. Entonces ahí hay que hacer un debate mucho más profundo de la cantidad de años que uno le pone a una persona, sino la calidad de años que uno tiene encerrado a una persona que cometió un delito, e c cuál es el sentido de la pena. Evidentemente, el sentido de la pena no se está cumpliendo. Sí, la lógica indica que si vos metés a una persona presa por un error que cometió, o un delito que cometió, o un hecho criminal, como le quieras llamar, el Estado debe procurar que esa persona en esa condición、eh, encuentre las herramientas para cuando salga no volver a hacer lo mismo.、Sí. Si, no, si, si, si, si vuelve a hacer lo mismo, lo que estamos viendo es un fracaso de todo el sistema. Sí. ¿sí?、Eh, ahí hay un, y esto no es esta situación, n o aprovecho esta situación que. Que es sumamente grave y a todos les interesa para reflexionar un poquito más allá de, de, de, de bajar el martillo, meterle 20 años y hacer una, un depósito de carne de las cárceles. Las cárceles tienen que tener otro sentido que hoy en día no lo están cumpliendo y hay que reflexionar sobre esas cuestiones más allá de subir años, ser cada vez más severo, s meter más gente presa.、Eh, hoy lo que observamos cualquier operador judicial es que el sistema desde el punto de vista del cumplimiento o la finalidad de la pena no, no está. No está funcionando, n o y por eso tenés, entre otros múltiples factores, reincidencia.、Claro. E、ese objetivo que es la resocialización no se está cumpliendo. Tal cual,、mm. tal cual, pero eso、eh, hoy en día ya creo que es más viejo que. Sé, imagino que desde antes que yo me pusiera en los pañales ya el, el fin no se estaba cumpliendo,、y、lo que tenemos es una enorme cantidad de, de, de, de presos que, que, que no están cumpliendo ninguna función de la pena sobre ellos. A lo r e f e c t o de que cuando crecen tengan una situación diferente.、Eh, y no estoy diciendo que hay que solucionarle la vida económica al que está preso, ¿no? Porque no pasa por eso. Pasa por darles herramientas para que no vuelvan a la misma situación. Y las herramientas ni siquiera a veces son económicas, sino de internalizar que la conducta que llevaron adelante no es la que corresponde. Entonces, por, por, por hacerle entender que conductas violentas no solucionan la situación. s ¿sí? Estas personas llegan a esa situación porque no entienden que la mujer.、Eh, El problema con tu mujer no se resuelve en el palo, básicamente. ¿sí? Sí. Y, y eso supone una inversión en, en, en, en, psicólogos, en psicólogos, en psiquiatras, en, en, en formadores, más allá después de cualquier otro delito o otro tipo de aprendizaje u otro, otro tipo de, de forma de hacer internalizar a las personas que el delito no es la salida para. Para progresar en la vida, ¿no? Bueno,、uh -huh. ese es el objetivo de la pena, ¿no? Encerrar por encerrar no tiene sentido y, y estas cosas lo demuestran. La reincidencia te demuestra eso.、Uh -huh. eh, te vuelvo al caso. ¿Está secuestrado el arma con la que sí, intentó. Seguimos o sea... con el arma.、Uh -huh. Hemos secuestrado una posible arma, obviamente, que después、sí. pues, dependerá de la Agencia de Investigación Científica, el laboratorio de, de análisis genéticos,、uh -huh. determinar、eh, por ahí muestras de ADN. Que nos permitan conocer qué fue el arma que, con la que sirvió a la persona. ¿no? Pero además, tenemos diversos testimonios que nos permiten, más allá del que intervino ahí,、sí. la, hay una niña que, que, que estuvo presente, que le vamos a tomar declaración en n a m a r a Gessel por su edad,、eh, y diferentes personas que han interactuado minutos después de que esto ocurrió, o sea, que reciben el auxilio, las personas del servicio de emergencia que escuchan el relato de la víctima, digamos, todas estas personas. Que colaboran en la reconstrucción del hecho para saber cómo ocurrieron las cosas y quién es el autor n o、sí. y, y el sentido que tuvo esa agresión. n o、sí. Es、eh, bueno, La simple situación de llegar y tener que andar p e r s i g u i e n d o a l a o la persecución en la fuga también es un indicador de que estamos buscando la r a z ó n indicada. n o Así que、claro. hay un montón de, de, de elementos de prueba con los que ya contamos, porque inmediatamente que esto ocurrió nos pusieron de aviso. El fiscal Comaroski, Pellegrino y, y yo fuimos hasta el lugar d e l h e c h o ahí con, la persona, con el personal policial que ya también era un montón, empezamos a, a ordenar la prueba que estábamos necesitando, viendo a futuro cómo iba a avanzar esto. ¿no? Así que、sí. rápidamente pudimos, pudimos avanzar en la investigación、sí. que creemos que no. A esta altura ya no es compleja, tenemos el hecho, tenemos el autor y un montón de pruebas que nos permita reconstruir. Así que、sí. no creemos que sea una investigación compleja, más allá de la. de La gravedad de la situación.、Eh, Armando, entonces, si le dan el alta hoy, lo indagan y lo formalizan. Creemos que en la mañana vamos a poder hacer eso.、Mm. Más allá de la formalización, también vamos a solicitar la presión preventiva de este, de este joven hasta, hasta la finalización del proceso, hasta el día del juicio. Y de ahí, ya te digo, nuestro, nuestra teoría del caso es una tentativa de fermicidio. Así que vamos por un delito grave en términos de escala penal o castigo en términos de pena. Claro, sí, de 10 para arriba es. De 10 para arriba, exactamente. Eh, Armando, eh, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos. No, gracias a usted, un placer poder hablar con usted. A disposición, siempre, p a r d ó n